La de La Pampa durante la última dictadura militar, eh, Luis Baraldini, fue observado en la vía pública de Santa Rosa, eh, pese a que tiene arresto domiciliario. Eh, para hablar eh, de este tema y a ver si entendemos un poquito de qué se trata la prisión domiciliaria que pesa sobre Baraldini, estamos en comunicación con el abogado Juan Recia, él es integrante de la querella del juicio de la subsona 14. Eh, Juan Pablo Cucharini y Juan Pablo Gavasa te saludan, buen día. ¿Qué tal? buenos días cómo le va bien bien eh, juan a ver si podemos entender un poquito eh, el arresto domiciliario que pesa sobre Baralín y cuáles son el régimen de detención que tiene y, y bueno a ver qué consecuencias puede llegar a tener eh, esto que pasó bueno eh, sí es cierto yo me, me enteré también este por justamente por, por el diario este, lo habían visto caminando por la calle eh, concretamente el sistema de detención domiciliaria Este, está previsto en la legislación de ejecución de pena. La modalidad que, está, que se ha impuesto o que se le ha otorgado a Valdini es la prisión domiciliaria con un sistema de programa eh, de asistencia para, eh, de personas este, con formato electrónico. Es decir, eh, se utiliza una pulsera que, bueno, que determina el lugar donde está ubicado, en este caso, el, el imputado, que sería Valdini. Este, y cualquier movimiento está que se que se produzca del imputado fuera del área de cobertura de ese de esa pulsera eh, inmediatamente se lanza una alerta digamos para para poner en conocimiento de las autoridades competentes este, que, que no está presente en el, en el lugar de detención de cual queda un registro de esto o no sí sí de cada queda un registro lo que Lo que se hace es que si el, el, la pulsera esta emite un, una alerta, eh, queda registrado en, en el sistema electrónico y también queda sentado en el legajo eh, personal que, tiene, este, que tienen todas las personas que se han acogido a este sistema. Mm. Con lo cual... Teóricamente, si a ver si no ha tenido algún tipo de permiso especial por médicos o alguna cuestión de ese estilo, eh, debería haber salido alguna alerta y de ahí comunicado a la autoridad competente y de ahí a la autoridad judicial para ver si no se ha violado justamente el, el arresto domiciliario. ¿Y quién lo controla esto? ¿Quién, quién es el encargado de segui del seguimiento de la pulsera? Mirá, la, la, la resolución dice que es una, una empresa privada, que es la empresa, empresa privada, debe este, comunicarlo a, al juzgado competente en el caso de alerta, ¿no? y dentro de los 30 minutos de producir la alerta. Si, si se hace presente en el lugar y no se encuentra, se llama a la policía y se le da comunicación al, al, al juzgado y de ahí se determina que los motivos, digamos por los cuales se ausentó, si previamente obviamente no ha obtenido la, la autorización para para salir del perímetro asignado. ¿no? Y Juan, una consulta, buen día primero, pero eh, ¿qué podría ocurrir en el caso de que efectivamente se compruebe que ese día, el lunes pasado, Baraldini salió a caminar por la calle, digo, la prisión domiciliaria, ¿qué tipo de severidad y rigidez supone porque evidentemente regresó a su domicilio se lo vio caminando cerca de, del que, su... que no, es que no te escucho bien si me puedes repetir la pregunta eh, decía que qué puede ocurrir en el caso de que se compruebe que efectivamente salió de la vivienda en, en cerca de su casa bien si está autorizado por al, por algún motivo en especial obviamente el, el alerta se emitió Pero no, no sucedería nada, uh -huh. estaría autorizado y seguiría gozando de ese régimen privilegiado. Ahora, en el caso contrario, eh, significaría una violación de las reglas que se establecen para para ese para ese beneficio, por lo tanto debería ir a una prisión común. ¿Y, y es normal esto que contás de que el, esté en manos de una empresa privada el control de este de la pulsera? Eso, eso es lo que dice eh, uh -huh. la, la resolución está eh, concretamente no sé cuál es en este caso específico la empresa que, que, que lo lleva a pero es lo que lo que establece la, la resolución del ministerio de derechos humanos de la nación está porque esto es un programa de, de, de esa cartera ministerial este, y bueno está relacionada también este, a través de, de otra secretaría con el con el poder judicial está pero lo Lo ideal es este, denunciarlo en, en el juzgado para que las autoridades judiciales eh, tomen conocimiento. Eh, bien, Juan, seguramente se ha abierto a partir de la difusión en el diario y de la presentación que ha hecho el vecino que, que se que lo vio, eh, seguramente se abrirá algún expediente, algo, para investigar. Seguramente que sí. Ah, seguramente que sí, porque, insisto, si no estaba autorizado a salir, se estaría violando las condiciones de, de esa de, ese, de esa prisión domiciliaria que insisto es te diría que es un hasta privilegiada sí. este, con lo cual pasaría a, a ser detenido inmediatamente en una en, una, en un sistema carcelario común bien, porque juan... no se respeta la, las condiciones de detención claro. bien juan eh, te agradecemos estos minutos con carmen no sé si quieres completar con algo No, qué bueno que las querellas estamos este estamos trabajando en eso este, vamos a hacer las presentaciones respectivas y, y en cuanto tengamos este noticias o información sobre eh, lo que ocurrió en el caso concreto eh, bueno se pedirán que se tomen las medidas necesarias en el caso de que si se violó la prisión domiciliaria solicitaremos que, que se lo remita a una a una prisión común eh, ...como el resto de las personas que cometen delitos. ¿no? Claro. Bien, Juan, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Juan Recia, eh, querellante eh, de la subzona 14... ...hablándonos eh, de que hace una semana se lo vio al represor Luis Baraldini... Eh, eh, ...caminando por las calles de la ciudad de Santa Rosa... ...a pesar de que cumple con arresto domiciliario, o sea, no puede salir de su casa...